El 29 se termina la extensión del plazo que la Cámara Nacional Electoral dispuso para que los ciudadanos que no figuran en el padrón provisorio hagan su reclamo para poder votar las próximas elecciones. La extensión se dio luego de la gran cantidad de reclamos realizados por la falta de su actualización, donde 400.000 jóvenes entre 15 y 17 años quedaron fuera de éste. Para consultar el padrón electoral pueden ingresar a www.padron.gob.ar y de ser necesario los reclamos pueden realizarse al 0800 999 7237 o acercándose a la Justicia Electoral ubicada en calle 8 y 50. Radio Integración Boliviana festejó sus 5 años. En una jornada donde también se celebró el aniversario número 210 de la Revolución de Chuquisaca, se celebró el quinto aniversario de Radio Integración Boliviana en el Centro Cultural Boliviano La Plata. Escuchamos a Daniel Romero, de Radio Integración Boliviana. Nosotros en este caso como Radio Integración Boliviana estamos saliendo a preguntar, a plantear también desde lo que necesitamos como comunidad latinoamericana. Estamos preguntando a los a los candidatos cuál será sus programas que van a gobernar para los inmigrantes en este caso, ¿no? Como nosotros ya formamos parte de esta ciudad, ya lo hemos hecho nuestro esta ciudad. Por eso yo quisiera que a los jóvenes Nos, nos dicen constantemente que vos no te metas con nadie, no hagas política, no hables de política, justamente para que ellos nos dividan entre nosotros y hacer, así poder reinar por, por siempre. Un servicio que informa más cerca. El consultorio veterinario móvil se instaló en la localidad de Villa Elvira. Es en el marco de la campaña de asistencia veterinaria que brinda la Municipalidad de La Plata en espacios públicos para asistir a las mascotas de manera gratuita. El consultorio atenderá el lunes, martes y viernes de 8 y media a 2 de la tarde en calle 92 y 115 en el cuartel de bomberos de la localidad. El equipo de veterinarios realiza castraciones, vacunaciones antirrábicas y desparasitaciones gratuitas para perros y gatos. Quienes deseen castrar a sus mascotas podrán hacerlo solicitando turno personalmente y presentando su documento nacional de identidad. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo